Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios renovados de FM La Caterva. Nos volvemos a presentar, ¿no? Porque los oyentes no deben saber ni quiénes somos. Acá estamos Aldana, Antonella y Pablo. Eh, sí, hace muchísimo tiempo que no hacemos Enredando las Mañanas. Estamos con el estudio renovado, pero todavía con algunos problemillas técnicos que no terminamos de, de resolver, algunos sí, por eso ya estamos al aire. Estaría bueno inaugurar una sección digamos de anécdotas no hegemónicas, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? A veces no, no, no contamos muchas anécdotas porque creemos que no son importantes, pero está bueno empezar la mañana riéndonos y la verdad es que yo estoy harta de escuchar la radio y escuchar anécdotas de los conductores, no, porque se me quedó el auto y iba con los trenes Yo jamás voy en auto a algún lado. O sea, mis anécdotas son el bondi se desvió dos, dos horas, digamos, o no sé. Así que propongo que empecemos a inaugurar una mini sección de anécdotas no hegemónicas en las radios comunitarias. En la Red Nacional de Medios Alternativos, que está muy pronta a celebrar su encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que va a ser en San Fernando del Valle de Catamarca, ¿verdad? Así es, en agosto, este fin de semana largo de agosto, 16, 17 y 18, si no me equivoco de de este mes que ya se acerca, se aproxima el eh, encuentro número 15 de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que todo aquel y aquella que esté escuchando y quiera sumarse, que nunca haya venido, eh, obviamente sumamente invitado desde aquí, obviamente que iremos al encuentro. Bueno, venimos de, de semanas movidas, movilizantes, movilizadas, ayer estuvimos presentes en las dos concentraciones que se realizaron para decir Fuerzas Armadas Nunca Más, Milicos en las Calles Nunca Más, a las tres y media de la tarde se convocó ahí la ronda de las Madres de, de Plaza de Mayo, donde estuvieron Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y numerosas organizaciones y luego se concentró frente al Ministerio, al Ministerio de Defensa Una cantidad de gente impresionante, ¿no? Hizo acordar un poco al 2x1, ¿no? Como la misma, eh, digamos, el mismo carácter, la misma masividad que también yo creo. Este, y bueno, nada, eh, de nuevo salir por una cosa así, cosas que, que pensábamos que era un límite al que no iban a llegar y una vez más eh, lo atravesaron, ¿no? Este... Vi una pintada muy, muy buena que decía ni milicos en las calles ni yuta en los barrios, ¿no? Porque también hay que entrarle de fondo a, es, a esa problemática que es eh, la, la policía en, en los territorios. Y otra cosa que empieza a pasar es que en todas las movilizaciones tenés un montón de conflictos que pues, están pasando. Entonces tenés los músicos por el arte callejero, tenés a los compañeros de Telam, tenés a los del Inti. Eh, se empieza a eh, dar esa integralidad eh, de las luchas eh, en, un, en un contexto que, que está cada vez, cada vez peor no Y en relación a eso va a iniciar un paro el lunes próximo de los docentes y las docentes eh, María Eugenia Vidal ya anticipó que van a pedirle al Ministerio de Trabajo Que dicte la conciliación obligatoria Cosa que no se hace en general No recuerdo cuándo fue la última vez que se pidió que se dicte la conciliación obligatoria Pero es una escalada en el conflicto con los docentes y las docentes Sí, en provincia ya anunciaron un no inicio de clases hace al menos por 72 horas, eh, después de las vacaciones, bueno, el lunes tendría que iniciar eh, nada, luego de, de las vacaciones de invierno y en este momento se está realizando una conferencia de prensa en la sede de UTE acá en Capital para que los gremios eh, docentes de Capital junto con otros gremios anuncien una medidas de fuerza en general frente a este contexto de ajuste y obviamente me imagino que estarán anunciando, ahora en un ratito vamos a estar conversando con alguien de UTE para que nos cuentes bueno, cuáles son las resoluciones porque ayer Eduardo López, que es el eh, titular de UTE del gremio porteño docente, decía, bueno, si no nos convocan a paritarios vamos a avisar de cuánto va a ser el no inicio de clases porque recordemos que no los están convocando y que la oferta nunca, fue, superó, eh, el nunca superó el 15% eh, y ahora las fuerzas armadas le, le, le dan un 20%, ¿no? Tampoco inician <ríe> los docentes universitarios. ¿Tampoco? Hay un no inicio a nivel nacional, un plebiscito nacional de las dos centrales, de Conado y Conado Histórica. Eh, se hizo un plebiscito a nivel nacional y por el 80% se votó el no inicio eh, también en todas las facultades, universidades nacionales del país. Bien, y en un ratito también vamos a estar hablando con productores y productoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Quizás ya saben, vienen en un proceso de lucha muy álgido haciendo verdurazos, la otra vez hicieron un verdurazo... Frente a la, a la rural, puertas adentro, obviamente estaba el presidente para reclamarle políticas públicas para el sector, ¿no? Para el otro campo, como dicen ellos, que es el campo que produce, que produce los alimentos que el 60% de la población de nuestro país eh, comemos, ¿no? El campo sojero, digamos, que destruye los territorios y que encima les bajan las retenciones. Así que vamos a estar hablando con ellos y con ellas, porque están exigiendo que les paguen el monotributo social agropecuario, algo que el gobierno les canceló y todos los productores que producen las verduras que comen todos los días no tienen más jubilación, no tienen más eh, obra social, o sea, les cancelaron todos los derechos de, de trabajadores y trabajadoras, así que en un ratito vamos a estar hablando con ellos y con ellas para que nos cuenten. También compartimos eh, una información que no sabemos si circuló mucho en torno a una movilización... ...que se desarrolló el 25 de julio en Santiago de Chile eh, por la legalización del aborto. Recordemos que Chile hace pocos años, no sé si el año pasado o el anterior, eh, tuvo legal el aborto por causales. Lo que nosotras en 1921 Chile lo hizo eh, ahora, sí. hace muy poquito tiempo y la, la marea verde se extiende... Y cruza la cordillera, es, es muy hermoso ver a las compañeras chilenas con el pañuelo verde, que es distinto, el logotipo es distinto, pero el pañuelo... Y que en otros países son de otros colores, ¿viste? Se van adaptando de... El pañuelo en Chile es verde y al terminar, al finalizar la marcha, eh, un grupo de fascistas, no podemos llamarlos de otra forma, apuñaló a tres a tres compañeras que, que habían participado de la manifestación. Estamos tratando de comunicarnos con integrantes voceras de la Coordinadora de Feministas en Lucha de Chile, así que si es posible la comunicación, seguramente también estaremos cruzando la cordillera y hablando con ellas. Vamos a tener la columna de cine también sobre la película que se estrenó eh, en torno a... Eh, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, recordamos que la dirige Tristan Bauer y Florencia Kirchner participó del guión. Siuchi ya la vio el miércoles en el preestreno, entendemos, así que vamos a estar hablando con él de esa película. Y también vamos a estar con Aldana comentando una que se estrenó ayer, que se llama Toda esta sangre en el monte, eh, basada en el juicio sobre todo en la lucha por la tierra que el Mocase da, Libra, en Santiago del Estero, y el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, campesino del Mocase, asesinado en 2011, cuyo juicio se celebró en 2014, así que vamos a estar comentando esa peli que se estrenó ayer. Enormemente conmovedora, el director es Martín Céspedes, eh, cercano, compañero. Seguramente estemos hablando con él dentro de Enredando. Pero nos vamos de este bloque inicial larguísimo donde les contamos todo lo que tenemos para que se queden ahí del otro lado. Iniciamos con un tema del disco nuevo de, del Indio eh, que sale a la, a la calle hoy. Así que acá anticipo en la caterva los temas del disco del Indio. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien lejos. Bien lejos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos aquí en el enreando las mañanas de día a viernes y ya estamos en comunicación del otro lado del teléfono, la tenemos a Rosalía, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, porque como anunciamos hace un ratito, vienen en un proceso de lucha exigiendo que les vuelvan a pagar el monotributo social agropecuario ...que el gobierno canceló y vienen haciendo verdurazos... ...vienen ayer mismo, estuvieron en el Ministerio de Agroindustria... ...así que te saludamos Rosalía, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos después de una jornada de lucha de ayer... ...muy importante, la verdad es que, que hacía mucho que no se veía... ...todas las organizaciones del sector, todas, inclusive Federación Agraria movilizándole a este gobierno y planteando el abandono total de un sector que produce nada más ni nada menos que la comida que comemos todos. Eh, así que bueno, contentos y contentas por la jornada de lucha, pero de todos modos eh, vemos que la postura del gobierno con respecto a la política para los pequeños productores y campesinos eh, es nula, digamos. Para ellos, nosotros somos un actor que tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Social a pedir ayuda. Claro. Cuando somos un sector de trabajadores, producimos toneladas de alimento, eh, y lo que estamos pidiendo son políticas públicas que apuntalen a un sector que con todos los paquetes de medidas del macrismo, como son los tarifazos, el aumento del dólar, eh, el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar... Eh, no se puede sostener, y bueno, ahora, como vos decías, lo del monotributo. Rosalía, ustedes plantean que eh, ustedes son el otro campo, ¿no? Que son los que, y las que producen más del 60% de los alimentos que consumimos todo el pueblo argentino. Eh, ahora, ¿cuáles son las condiciones? Digo, ahora ustedes eh, reclaman algo bien puntual, que es el monotributo social, Que, que les canceló el gobierno, pero digo, ¿cuáles son las condiciones en las que viven hoy miles de familias que son las que producen todos los alimentos eh, que comemos día a día? Bueno, como, como vos muy bien decías, eh, nosotros desde la UTT venimos reclamando, primero que nada, lo más importante, el acceso a la tierra. Eh, las familias que producen los alimentos son familias que se laburan 12 horas por día... Eh, se vive alquilando hectáreas por, hasta por 10 mil pesos la hectárea, eh, se vive en casillas de madera de manera muy precaria, ahora digamos las familias están pasando frío, algunos se están mojando eh, y sin embargo no, no dejan de producir porque ese es el oficio, ese es su saber, son agricultores, son agricultoras y no van a dejar de de producir y, y vivir de la producción. Pero, digamos, se vive en condiciones eh, muy, muy malas. Eh, acá las compañeras trabajan 12 horas por día, muchas veces tienen que llevar a sus chicos a la quinta porque no tienen con quién dejarlos, ¿no? el doble trabajo de la mujer campesina, de estar trabajando en la producción, trabajando en la casa, trabajando con los chicos. Eh, y hoy por hoy el monotributo social agropecuario eh, es, era eh, una ayuda muy importante porque eh, nosotros podíamos acceder a una obra social acceder a aportes jubilatorios tenemos muchas compañeras que, que se han podido, no sé, operar del corazón o hacer eh, lograr alguna prótesis que no habían podido lograr nunca en la salud pública eh, y, y tener un poquito de mejor calidad de vida eh, Bueno, todas cuestiones que, que ahora estamos totalmente retrocediendo, ¿no? Y además son derechos, ¿no? También tener en cuenta esto. Este gobierno está retrocediendo sobre derechos y eso de algún modo es inconstitucional. Eh, nosotros eh, presentamos también un recurso de amparo contra el Ministerio de Agroindustria porque hacía un año que eh, los agricultores y agricultoras del sector no se podían inscribir al programa del monotributo agropecuario. O sea que hacía un año que de facto no te podías inscribir, mientras seguía el derecho promocionado por eh, los, los eh, espacios de difusión institucional del Ministerio. Eh, y ahora bueno estamos pensando en realizar una nueva demanda por la, la, la baja del programa. No los recibió Echevere ¿no?, que es el ministro de Agroindustria, recordemos que también fue el titular de la sociedad rural, ¿no? ¿no? No, sí, tal cual no nos recibió, para nada, nunca, ni con los acampes, ni con los verdurazos, ni con esta manifestación, no nos recibió. No nos recibió porque nosotros entendemos eso, de que hay una política focalizada a que nosotros no somos un actor para, para pensar la política agropecuaria de la Argentina, para este gobierno pensar la política agropecuaria de la Argentina es pensar en el agronegocio, es pensar en, en los empresarios de la soja y, y, unas, y ya, ya podemos ver los beneficios ¿no? que, que ellos sí les dan, porque la excusa es que no tienen plata, que este gobierno no tiene plata para pagar el monotributo de los agricultores familiares, pero sí tiene plata para eh, perdonarle las retenciones, quitarle impuestos y beneficiar al sector de los ojeros. Eh, entonces acá es una decisión de política pública, es una decisión de hacia dónde queremos que vaya la riqueza, hacia dónde tiene que estar enfocado el Estado. Rosalía, es, ¿cuántas son más o menos las familias que están organizadas en torno a la Unión de Trabajadores de la Tierra? Quizás para hablar un poquito de todo el laburo que ustedes vienen haciendo. Y más o menos, ¿cuánto estiman de, de cuántas son las familias, digamos, que están en, en estas condiciones? Bueno, nosotros en la UTT somos alrededor de 15 familias en todo el país. O sea, estamos en varias provincias como Salta, Jujuy, Corrientes, Santa Fe... Río Negro, Mendoza. Eh, y bueno, y acá en Buenos Aires es una, una fuerza muy fuerte. Estamos en Mar del Plata. Los, los agricultores y agricultoras de Mar del Plata ayer estuvieron en la, en la movilización. Vinieron 50 agricultores de allá, que también es un cinturón hortícola muy importante. Eh, en todo el país se está hablando de 250 mil familias que se quedan sin el monotributo social agropecuario. Eh, igual en Buenos Aires, por ejemplo, eh, nosotros tenemos a, a alrededor de 5.000 mil familias, eh, solamente el cordón montico la platense eh, que estarían siendo perjudicadas por esta medida. Rosalía, te agradecemos muchísimo el contacto con Enredando en las Mañanas y, bueno, obviamente vamos a seguir de cerca todo el proceso que vayan eh, haciendo hasta que sean recibidos y, y escuchados y, bueno, incrementar la lucha como en todos los sectores que, que estamos siendo golpeados, ¿no?, por las políticas de, de ajuste de este gobierno. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta Minas Por lo general son todas muy lindas sí. Al solo efecto de inspirarse para hacer canciones Cuando termina la canción Todas las minas que han tenido Han tenido canciones Sí, es probable, es probable. Que, pues. Este personaje no me gusta Enredando las mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Oh maar god. desarrollando la conferencia de prensa de los gremios porteños en la sede de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, para anunciar las medidas de fuerza de cara a este lunes que arrancaría terminaría el receso escolar de invierno. Eh, ayer la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, mandó un mail a los docentes porteños eh, y obviamente el gremio salió a responderle, ¿por qué? porque ella mandó eh, una, un mail en el que elimina de facto, dicen los docentes la mesa salarial este, y miente respecto a la posición de los representantes gremiales de la reunión de marzo de 2018 porque dice en primer lugar que todos los representantes sindicales aceptaron la propuesta salarial del 15% en tres cuotas que terminaría de cobrarse en noviembre. Sin embargo, obviamente que sabemos que no fue así, este, en la mesa salarial lo que se había reclamado desde los gremios era un 25% de aumento y la cláusula gatillo para garantizar que los docentes eh, no, no perdieran, digamos, eh, respecto a la inflación que hoy día ya sabemos que... Eh, ampliamente está siendo superada día a día la inflación con todas las corridas bancarias y demás. Eh, y lo que decía también la, la ministra, o sea, el anuncio que tenía para hacer era que iba a adelantar el 4% que en realidad íbamos a cobrar, pero en ese 15% que nunca nadie aceptó. Claro. Eh, así que te eh, adelanta a cuenta algo y, que nadie acordó. Claro, exactamente. Ya estamos en comunicación con Juan Siuchi para retomar esta columna de cine medio olvidada, medio perdida. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, eh, te llamábamos porque. Luego mucho tiempo. ¿Cómo? Después de mucho Retomando tiempo. Luego mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Eh, queríamos saber, eh, bueno, vos viste la película que recién estábamos comentando, El Camino de Santiago, queríamos preguntarte, ¿qué, co qué te pareció? Bueno, en principio agradecer nuevamente el espacio para la columna, eh, y sí, tuvimos el miércoles que se es hizo una especie de preestreno para prensa, del Camino de Santiago, la, la nueva película de Tristan Bauer, eh, Saben que T. Bauer es un realizador que ha tenido una vasta producción ya a esta altura, documental, también ficción, y sobre todo en los últimos años eh, estuvo a cargo de lo que era RTA, eh, la, la parte de la, la televisión durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Eh, y bueno, se había alejado un poco del cine, así que había hecho una película sobre el Che Guevara eh, hace unos años, muy interesante también porque rescataba mucho archivo. ...y bastante desconocido hasta la época... ...y ahora se embarca en esta difícil tarea, ¿no? De eso charlábamos un poco con los compañeros que fuimos a verle... ...incluso también con Tristán... Eh, ...de hacer una noción o una historia de lo que es... ...lo que ha pasado con, con Santiago Maldonado. Eh, la película evidentemente a, cumple una tarea que es... ...homenajear o recuperar la historia de Santiago a un año... ...estamos a, a pocos días... ...de que se cumpla el aniversario... ...y en ese sentido creo que cumple... Eh, ...el cometido de volver a actualizar... ...la, la discusión... ...sobre todo poner a, a algunas... Eh, ...no sé... ...planteos... ...en el marco de lo que es la causa judicial... ...lo que siento que ha pasado... ...con, con este tiempo transcurrido... ...es que se ha ido alejando un poco... ...de, de la agenda político-mediática... el caso y también... Con, ...con la aparición del cuerpo... Eh, sobre todo el gobierno, intentó poner como un cierre a, a lo que había sido todo el reclamo por la aparición con vida de Santiago, y bueno, no, lo, lo que bien marca la película es que justamente ahí se un nuevo interrogante, ¿qué pasó con Santiago?, que es lo que todos nos seguimos preguntando, y creo que va a ser el reclamo generalizado en la marcha del 1 de agosto. En la película está muy bien, recupera por eso decía material, material que, que desconocíamos, algunos videos de, de Santiago que, que no se habían visto, También trabaja sobre el material de lo que es la causa, eh, el famoso peritaje en el cual aparece el cuerpo de Santiago en el río Chubut y por lo que lo hace la verdad muy interesante y eh, en conexión con lo que es pensar Santiago, me parece también es pensar la, la causa, el, el conflicto de larga data de lo que es la comunidad mapuche, eso también está muy bien, parte desde ahí si se quiere esta Patagonia, digamos, ¿no? que, que nos sigue conectando con distintas masacres. Eh, bueno, partes de ahí, de, de qué ha pasado con el pueblo mapuche, qué ha pasado con, a lo largo del tiempo, cómo se conecta el actual gobierno con los que fueron los, los mal llamados conquistadores eh, durante la época de Roca, los Bullrich, ¿no? más específicamente. Así que desde ahí no, no, me pareció una película muy interesante, con testimonios que no eran tan conocidos, y que permite, sobre todo eso, me parece que plantea preguntas a un año y con la causa todavía eh, tramitando los pasillos judiciales eh, hay muchos que están en duda pero en especial creo que es reabrir la pregunta para, para quitarle esa cierta eh, calma que intenta poner el gobierno sobre la causa. Sí, eh, más que intenta poner que logró, digamos, instalar como sentido común que Santiago Maldonado se ahogó, ¿no? Ma, mal que nos pese eh, me parece que ahí eh, funcionó eh, el mecanismo de Patricia Bullrich para, para instalar eso, ¿no? Luego de las masivas movilizaciones en el tráiler muestran, el tráiler es muy contundente, muestran eh, la, la primer movilización cuando Sergio dice «No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida». Eh, y, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora el 1 de agosto. Recordemos también que esta película llega en el mismo momento que, que un informe del perito Enrique Prueger dijo que el estudio que se realizó en eh, la autopsia, digamos... Probó otra cosa, ¿no? que, que digamos que iría en vía de que el cuerpo efectivamente fue plantado, eh, que es lo que, lo que todos, ben, todos nosotros y nosotras pensamos: que, que Santiago eh, lo matan, se muere en la orilla del río, se lo llevan y más luego eh, ponen el cuerpo ahí, ahí en el río. Eh, yo tenía una pregunta y es: eh, ¿cómo, ¿cómo aborda el tema de la problemática mapuche eh, la, la película? O sea, ¿o desde dónde? Sí, eh, lo trabaja desde la comunidad Pulov, que es la que en la cual Santiago fue a, a, a participar, a colaborar, a visitar, eh, y desde ahí con relatos de, de las mismas per, personas pertenecientes a la comunidad van como construyendo el relato histórico de cómo la, las clases privilegiadas en nuestro país se han enriquecido a partir del saqueo que sufrió el pueblo mapuche y cómo el reclamo continúa en este caso en conflicto con Benetton y Lewin, ¿no? Eh, recuperar desde ahí, si ahí quiere, hay, hay algunos saltos históricos del de, bueno, de, de, de cambio de política que se origina a partir del 2015, que este, entenderemos que estamos más cerca o más lejos de ese acuerdo, de, dependiendo de nuestra, cómo hayamos evaluado en los gobiernos de, y de Cristina, sí. en el caso de lo que ha sido la política de pueblos originarios es un poco difícil decir que haya habido un cambio rotundo, ¿no? evidentemente sí, en la faceta represiva, eso es innegable, Pero en el reclamo de derechos y demás, hace más de 200 años que más o menos es claro, la misma claro. política la que lleva la cultura blanca occidental contra los pueblos originarios. Capaz ahí, de... sí. Sería interesante ver cuál, cuál fue la política estatal, ¿no? Para, para, más allá de los gobiernos, en relación a, a los reclamos de autonomía de sus tierras, de los pueblos, de sí, los sí, distintos por eso pueblos. Sí, sí, Medio parecido ha sido siempre. Sí ha aparecido ahora la, la criminalización a partir de. Sí, claro. desde el enmarcar eh, la, la protesta mapuche en lo que se llamó Rama en su momento, ¿no? Y las ideas sí, claro. de, de una nación autónoma en nuestro territorio y todo lo demás que, que recupera, sí, hay, digámoslo, una política parecida a la de la última dictadura cívico-militar, ¿no? De la cual también este gobierno tiene muchas ligazones. Sí, eh... sí, es un cambio rotundo. Eh, y también eso, eso de, se hace una mención a Rafael Nahuel, ¿no? Que es otra de las víctimas de este gobierno. Y que también quizás enmarque en un poco el modo en que pensamos desde la capital federal los problemas uh -huh. eh, y, y las personalidades, ¿no? Como, como lo de Rafael, algo absolutamente eh, claro de un, un asesinato por la espalda, también que ahí una especie nebulosa eh, y es poco rescatado. Sí, el 25 se volvió a cumplir eh, mes de, de su asesinato y lo cierto es que las concentraciones en el monumento a Roca son... Bastante, bastante tristes. Eh, última, por nuestra parte, sabes si Sergio, Sergio estaba en el estreno? sabes si la vio la peli? Eh, eh, participa, eh, entiendo que es, eh, está el testimonio de la mamá de, de, de ambos, eh, pero no estaba en este estreno. Sé que va a haber un estreno más, si se quiere, oficial, en el cual tendrá también cierto carácter político, creo que claro. es el primero de agosto también, después de la marcha y ahí entiendo que estará la Sergio, están algunas personalidades, esto más además para un costado de prensa, si se quiere, como para ir anticipando. Va a tener como un, un estreno por salas alternativas, algo que siempre charlamos ¿no? de cómo se distribuyen las películas, una parte cinéfila, si se quiere, de esta columna. Eh, y bueno, sí, van, van a optar por un circuito alternativo de proyecciones, que es algo que más o menos ya se está instalando, porque la verdad que el acceso a las salas de este tipo de películas es cada vez más difícil. Bueno, Juan, iremos a verla y luego discutiremos, luego de, sí, de verla. creo que está bien eso, porque plantea la posibilidad de la discusión. Eh, es interesante en esas discusiones que nos damos, <ríe> no tanto al aire, eh, bueno, que, que está enmarcada evidentemente en algún rastro del, del kirchnerismo todo esto, Florencia Kirchner es la guionista, ¿no? Hay algo de eso que, que también hay que dar cuenta al, al ver la película y en eso digo ciertas omisiones o no, cómo pensarlas, eh, y también eh, creo que sí cumple con cierto intento de no ser solamente de un sector, de, en, en eso creo que la, la, la mano de Tristán sí busca un, una, una construcción un poco más cinematográfica como para llegar a un público mayor, veremos si lo puede, y en esto que decías antes, esta lógica de cómo el gobierno ha, ha logrado que, que, que el reclamo vaya achicándose, si se quiere, que ya seamos menos en algún punto los que estemos detrás de esto. Ayer quizás un poco subió la movilización también, ¿no? Comparando el dos por uno con lo que pasó ayer en Defensa. Pero bueno, dependerá del contexto, dependerá de lo que podamos hacer y movilizar. Creo que sirve en ese sentido. Así que sí, vayan a verla y discutiremos. <risa> bueno, le agradecemos la columna y la musicalización de Estén Redando las Mañanas. Por favor, qué, qué lindo día también de con el indio, ¿no? <risa> Hermoso día. Un beso. Un beso. Grande. Adiós. Pasaba Juan Siuchi, entonces, hablando del Camino de Santiago, estreno el próximo 1 de agosto, acá anticipo en el Enredando las Mañanas. Vamos a verla para luego discutir con Siuchi, y luego verla, ¿no? Sí, interesante igual que se vayan haciendo las producciones, eh, eh, digo, en el momento, ¿no? Pensaba cuando se estrenó hace unos meses un mini documental sobre las jornadas de diciembre, Y qué importante ir teniendo material más allá. Digo, yo no la vi, la vamos a ver, después la discutiremos. Pero, digo, ir generando en el momento, digo, el material que va hablando sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Que no tiene que pasar 10 años para... Bueno, algo que pensé ayer... Eh... Ayer con Aldi vimos eh, toda esta sangre en el monte. Recomendamos fuertemente que la vayan a ver. Está en El Gomón a las 12 y a las 19 y 45. Hoy hay una función especial. Van a estar la gente de Niuna Menos. Va a estar de vuelta del Mocase vía campesina. Y bueno, la gente de crisis, otros y otras. Eh, y el asesinato de Cristian Ferreira, que recordamos es un campesino del Mocase, eh, que lo asesinan en 2011. El juicio fue en 2014 y la peli está... 2018, ¿no? Fue un proceso larguísimo, hacer una peli es muy difícil, es muy complejo, sobre todo si no tenés todos los recursos que Tristan Bauer y Florencia Kirchner pueden llegar a tener. Eh, pero la recomendamos fuertemente, ¿no? Sí, la recomendamos. Adosamos a la columna de Ciuchi este breve comentario sobre la peli que vimos ayer. Sí, sí, porque también digo tiene que ver con, con la pelea por la tierra también, ¿no? O sea, por, también por, por una justicia, digamos, que nunca está del lado del pueblo. Este, y yo pensaba ayer también, cuando hablábamos con Martín Céspedes, que es el realizador que hablaba que estuvo tres años filmando, después tres años eh, editando que todo... contamos brevemente que en realidad la peli él va a hacer un video para crisis un videito y se... lo matan a Cristian Ferreira en el medio y se encuentra ahí en toda esa situación, en un momento le estaba filmando el, el, el velorio de Cristian Ferreira y, y dice, uy, che, no, no lo voy a filmar porque es cualquiera. Y los campesinos y las campesinas le dicen, no, por favor, filmá para que esto se conozca porque nunca nadie nos filma, ¿no? Como, perdón, te recorté. No, no, muy interesante. Y que también eh, todo eso, ese proceso larguísimo, todos esos años, también generan eh, lo que, lo que la, la película llega que es todo ese transcurso, ese acompañamiento decíamos ayer que eh, todos los campesinos y campesinas que están en la película digo, se nota que no se sienten intimidados por la cámara que están ahí, que la cámara estuvo mucho tiempo efectivamente ahí que nadie los explica, que ellos mismos explican solos, que se ve el hacer campesino, digo se ve su lucha y se romantiza un poco, ¿no? Sí, Desromantiza. Y se ve su cotidianeidad. En un momento hay una anécdota que todo el público se río, que dice, no, porque la gente viene acá, viene a hacer sus tesis, los académicos... Hay un palo... Y se van, piensan que está mal que tomemos manados o nos cuestionan porque tomemos manados. A los pasantes, ¿no? Recordamos pasantes. que hay desde la Facultad de Filosofía y Letras y otras facultades, se organizan pasantías para ir al mocase y los y las pasantes están una semana... Con, eh, en casas de distintos campesinos y campesinas y, y una de las referentes del Mocase, cuenta esto, en la película sucede esto que cuenta de una charla medio informal donde dicen, no, se creen que porque están acá una semana nos van a explicar cómo vivir, que se hicieron vegetarianos porque vimos cómo matan a un cabrito bueno, como un montón de cosas y eso generó un aplauso generalizado en la sala y un aplauso cerrado al final muy largo y doble, ¿no? sí fue como muy, muy contundente ayer estuvieron presentes las compañeras de, del Mocase eh, Y hablaron ahí un ratito, más luego no se pudo, pero bueno, fuertemente recomendamos que vayan a ver toda esta sangre en el monte, eh, una peli sobre la lucha por la tierra en Santiago del Estero. Sí, ...el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredos, el musical. Qué buena manera de, de despedir a una novia... hacerle una canción como esta... ...que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo... ...y ahora le hizo una canción a su exnovia... ...que es espantosa.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 Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí. al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este no. personaje no me gusta. Paro, empieza el paro de 48 horas docente, paro de SADOP de 24 horas, ATE hace también un paro de 24 horas y va a haber una movilización, esto es el lunes, va a haber una acción conjunta eh, a las 12 horas en Bolívar y Avenida de Mayo acá en Capital Federal de los Medios Porteños, eso es lo que anunciaron hace unos minutos nomás en la conferencia de prensa que dieron eh, en UTE. Eh, así que bueno, el lunes no iniciarán las clases ni en capital ni en provincia y en muchas de las provincias de, del país. Comentamos también, aprovechamos este bloque para hacer breves comentarios, eh, situación de pergamino, la masacre de la comisaría primera que lo hemos tratado ampliamente en este enredando las mañanas y acá en FM La Caterva. Eh, la última situación en la causa judicial es que la causa estaba elevada a juicio oral y público que se iba a desarrollar durante el año próximo, calculábamos entre marzo y julio del 2018, y ahora eh, el martes próximo, martes 31 de julio a las 8 de la mañana, eh, los familiares de los policías detenidos y los abogados de los, los, abogados de los policías detenidos eh, van a plantear su oposición a la elevación de la causa a juicio y van a reiterar el pedido de sobreseimiento por entender que no No existen siquiera indicios que acrediten el delito de lo que se los acusa. Eh, tremendo. Y también están convocando, esto estamos comentando esta info de un diario bastante poco amigable que se llama Pergamino Ciudad y su Región. Y que sigue titulando este hecho como tragedia de la comisaría primera. Eh, también los policías el, están convocando el 15 de agosto a las 11 horas a hacer un abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de Justicia que está en la ciudad de La Plata eh, para, entre comillas, exigir que sus compañeros que los vamos a volver a nombrar porque es importante siempre recordar los nombres de los policías eh, asesinos de pibes y pibas de las barrias populares son Sergio Rodas, Matías Giulietti, Alexis Sebas, César Brian Carrizo, Carolina Guevara y el comisario Alberto Donza. Ellos, siete de sus familias, están organizando este abrazo entonces que va a ser eh, al Palacio de Justicia en la Ciudad de La Plata el 15 de agosto. Y tenemos una esas son dos malas noticias en torno a lo que sucede en Pergamino. Entendemos que ni el juez ni el fiscal van a hacer lugar al pedido de sobreseguimiento que van a presentar sus abogados, pero se da vuelta la situación de que van a ir las familias de los pibes masacrados en la comisaría primera y van a estar enfrente al lado de los policías asesinos y van a vivir una audiencia en la que eh, se dicen barbaridades en sus caras y eso es muy tremendo para las quienes son familiares de víctimas de violencia estatal, de violencia institucional una cosa buena que va a suceder el, 30, el mismo martes, el 31 de julio, a las 8 de la mañana es esta audiencia en los tribunales de Pergamino a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante de Pergamino se va a votar la ordenanza que hace de la Comisaría de Primera un sitio de memoria que va a estar eh, gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria por el Grupo de Justicia por los Siete por la Asociación de la Memoria de Pergamino y otras instituciones de derechos humanos de Pergamino y la Comisaría de Primera entonces va a pasar a ser un sitio de memoria donde se van a desarrollar actividades que tengan que ver con eh, justamente recordar que allí se cometieron no solamente crímenes de lesa humanidad sino también que sucedió la masacre de pergamino el 2 de marzo del 2017 Ya estamos en comunicación con Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? No, no, no, no está en al comunicación aire, con estábamos Guillermo hablando. Parodi. Pero ahora vamos a estar hablando para preguntarle, bueno, sobre la medida de fuerza que iniciará este lunes. Ahora sí, ya lo tenemos en línea a Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE. Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, realizaron una conferencia de prensa hace unos minutos nada más y eh, decidieron el no inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Eh, resolvimos un paro de 48 horas para lunes y martes eh, ante la falta de respuesta del, del jefe de gobierno, de la ministra de Educación de convocar a la mesa salarial, algo que estaba planteado en el acta que firmaron a principio de año, pero bueno, eh, nosotros lo que estamos viendo, lo que ven todos los docentes, sienten en el bolsillo, es que a este primer semestre, con una inflación del 16,4, nosotros tuvimos un aumento de 8%, es decir, perdimos 8,4 puntos con respecto a la inflación. Solo de este año y ni hablar lo que viene atrasado del año pasado, ¿no? ¿Cuál fue la, sí, la, sí. ¿cuál fue la última reunión que, que tuvieron con, con la Ministra de Educación? Digo, porque tengo entendido que el último contacto Que, que tuvieron y no fue directo, fue un mail casi que es una cargada de la ministra diciendo que iban a aumentar, iban a adelantar el aumento del 4%, como si fuese una bondad que, que decide el gobierno, ¿no? Sí, así es. Este, digamos, primero que desconoce lo que es la mesa de discusión salarial, eso se tendría que haber debatido y discutido, a ver si estamos de acuerdo o no, si ese 4 alcanzaba o no. Este, lo que ha, ha pasado es esto, que llegó un mail a todos los docentes diciendo que van a adelantar un 4 que se iba a dar en agosto, que estaba pautado para agosto, lo adelantan un mes a julio, al 8 le sumamos el 4 es 12. Es decir, que en el, los primeros días de agosto, cuando los docentes cobren el aumento, van a tener un 12% acumulado, pero la inflación ya va a estar cerca del 18, 17% o 20, están estipulando para el mes de julio, es decir, estamos siempre por detrás de la inflación, que es lo que estamos este, nosotros exigiendo que, que el salario, por lo menos, no pierda contra la inflación. Estamos hablando con Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. Guillermo, preguntarte, porque sabemos que el salario de los docentes y las docentes, si bien es un tema central y fundamental, no es el único tema por el que los docentes y las docentes reclaman en Capital Federal y a nivel nacional. ¿Cuál es eh, la situación general de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires? Si tuvieses que, que resumir. No, es verdad, nosotros entre los ejes que estamos planteando también es para <coughs> que pongan comida de calidad en los comedores escolares, ha bajado la calidad de la comida, han sacado el pollo, han sacado la carne, le han sacado el pan, aparte en un grado, te diría, casi de perversión, porque lo pre presentan como un plan de alimentación saludable, eh, este, sacar el pan, y en realidad lo que hacen es sacar dos rodajitas de pan, de acuerdo a los pibos son 25 gramos de pan que le sacan a cada chico, que además no lo reemplazan con otra cosa. Lo reemplazan Entonces, por una fruta semanal. No, la fruta ya estaba. Este, no, claro, digamos, una fruta extra semanal Que ni bien, siquiera es real Sí, sí, sí, todos sabemos Digamos que, que en realidad Lo que es eso es ajuste, sacar el pan De las, de, de las mesas de, la, de los comedores escolares eh, En un momento Donde nosotros lo que estamos viendo Es que uno de cada, eh, cada Cuatro chicos de la, de la ciudad Son pobres, es decir, que la pobreza Está creciendo Y está creciendo sobre todo en la infancia Entonces Ajustar sobre eso, la verdad, nos parece también es uno de los motivos por los cuales nosotros estamos este, convocando este paro. Estamos convocando también por el intento de cerrar los 29 institutos de profesorados. Hay un proyecto para crear una universidad, supuestamente, de acuerdo a ellos, es algo que va a mejorar la calidad de la formación docente, que no tiene ningún tipo de sustento pero para hacer eso cierran 29 institutos y profesorados. Es decir, lo que estamos viendo es que hay un ajuste muy grande por parte del gobierno de Educación Larreta sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Han tenido alguna respuesta? Si bien lo acaban de anunciar hace poquitos minutos, ¿ya han tenido alguna respuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad? No, eh, pero nosotros, te digo, hace dos meses le presentamos una nota a la Ministra de Educación, no tuvimos respuesta. Hace un mes le presentamos una nota al jefe de gobierno, no obtuvimos respuesta. La verdad que nos llama la atención, porque no pueden después plantear que, que estas son medidas este, intempestivas. Hace más de dos meses, hace 90 días que estamos pidiendo que se convoque a la mesa. 90 días. En esos 90 días no obtuvimos respuesta. No es que nos sentamos y no tuvimos acuerdo. No obtuvimos respuesta. Entonces lo que estamos viendo es que por parte del gobierno de la ciudad que hace del diálogo y de la convivencia un discurso y una gestión de marketing, que lo único que hacen es eso. Es una cuestión de marketing porque lo que es diálogo verdadero con los trabajadores no, no existe. Guillermo, eh, para cerrar, ¿cuál es el sueldo inicial de un maestro de grado eh, que se toma como referencia? ¿no? Hasta hoy es 15.500 pesos. Bueno, el, el recordamos salario. que la canasta básica para una familia está en mil pesos, ¿no? Se supone que para no ser pobre sí. eh, tenés que tener un ingreso de 19, mil idea, pesos. En el 2015, el salario inicial de un maestro estaba un 10% arriba de la, canasta, mm. de la canasta. En el 2018 estamos un 24% abajo. Tremendo. Entonces, este, la verdad es una pérdida muy grande del poder adquisitivo y es por eso que nosotros estamos exigiéndole al jefe de gobierno que convoquen a la paritaria, que se, re, se recompongan los salarios docentes ante ese silencio, ante esa eh, medida que tomó de no ni dar ninguna respuesta, es que va a haber un paro con una movilización, un paro de 48 horas, lunes y martes, con una movilización, que además la vamos a hacer con el conjunto de los trabajadores de la ciudad, los metro delegados los trabajadores los docentes de las escuelas privadas, los judiciales, los trabajadores estatales y los compañeros de la CETEP. Todos los trabajadores que dependemos de Horacio Rodríguez Larreta nos vamos a movilizar el día lunes a las 12 frente a la jefatura de gabinete para reclamar la reapertura de la paritaria y la recomposición salarial. Clarísimo, Guillermo, te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y quedamos atentos y atentas para ver cómo se sigue desarrollando el conflicto docente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo adiós. Pasaba Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, entonces anunciando el paro de 48 horas para lunes y martes de la semana que viene. Recordamos que los docentes bonaerenses paran 72 horas a partir del lunes, 48 en Capital Federal, y el lunes a las 12 del mediodía entonces eh, va a haber una movilización de diversos sectores de trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires para decirle no al ajuste de Rodríguez Larreta. No soy ríe, pero son amigos. ¿Lo expliqué? Sí, el paisaje. Sí. Ah, claro. que... se no sabe, que ¿Lo expliqué antes? ¿Lo Siempre hay que ser amigos con sí, todos. Todo. Nosotros lo hacemos acá.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 que no nos gusta para nada, dice los impulsores de la legalización del aborto aceptan cambios para evitar una derrota eh, obviamente que sabemos que está el proyecto que, bueno, el 8 se vota en diputados pero el primero es el dictamen donde se decide el proyecto que se va a votar o si vuelve A diputados, y para saber un poco más en qué está todo esto, ya estamos en línea con Celeste MacDougall, docente e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Buen día, Celeste, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Bien, vos. Bien. Bueno, ¿cómo viene, cómo viene el, el debate en el Senado? Bueno, ya eh, está terminando, terminaron, digamos, la, las jornadas, pero sabemos que, digamos, el proyecto original de la campaña, que ya fue modificado en diputados, eh, corre riesgo, digamos, porque se están tocando puntos claves, digamos, del proyecto original. Sí, eso, esos miedos, digamos, o... o, o rumores que había o oposiciones digamos respecto de esta, la, la famosa opción Córdoba no que son eh, los senadores de Córdoba que planteaban algún tipo de reformas hoy amanecimos las noticias en los diarios de que tienen un peso más que significativo digamos en términos de las decisiones y hay algunas reformas que se supone se van a impulsar que son muy preocupantes la primera eh, respecto de todas las reformas que se plantean. Ya ese dictamen que, como vos bien dijiste, ya venía con reformas de lo que nosotras proponíamos como campaña. La primera y más preocupante es la objeción de conciencia institucional. Eh, nosotras en el proyecto original de la campaña no incluíamos la objeción de conciencia porque consideramos que los derechos no pueden ser objetados y un derecho humano a la salud tan básico como decir sobre el propio cuerpo no puede ser objetado por cuestiones morales o religiosas. Se incluyó la objeción de conciencia individual, digamos, de algún médico o médica, que inclusive en ese contexto sigue siendo tramposo, ¿no? Porque nadie obliga a un médico a ser médico, por lo tanto, si no es obligatorio ser médico, él no puede imponer su moral a una persona, ¿no? Eh, tranquilamente podría preverlo antes. Pero bueno, eso es el dictamen que salió de diputados, y lo que se pretende hacer, digamos, con esta nueva opción... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí estamos sí, sí, escuchando. Ah, eh, con esta oración, pará, porque me está entrando tu llamadas. Ahí va. Eh, es que las instituciones en sí mismas puedan objetar, ¿viste que salieron, se subieron, eh, una serie de clínicas en su momento, cuando sale el dictamen en diputados, a decir, nosotras no vamos a hacer, como si la, la institución tuviera algún tipo de conciencia, ¿no? Eh pero muchas instituciones eh, clínicas privadas que, que responden a la Iglesia Católica salieron a pronunciarse que no iban a garantizar derechos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Eh, y esa presión, que es una presión con un lobby muy fuerte, digamos, porque estamos hablando no solo de la Iglesia, sino de un negocio que tiene que ver con el negocio de la salud, está teniendo injerencia en el Senado. Por el otro lado, la otra modificación es respecto de las semanas, bajar de semana 14, digamos, como plazo a la voluntariedad de la, de la mujer o la persona con capacidad de gestar para realizarse un aborto, a 12 semanas. Y eso básicamente para eliminar el argumento eugenésico en relación al aborto. Claro. Y al, a lo que digo yo, nos ganaron en algún punto ese debate, ¿no? Porque el proyecto de la campaña en ningún momento suponía eh, eugenesia, como algunos planteaban, inclusive... La formulación de malformaciones fetales graves, ¿no? Que tiene que ver con también la decisión. Esto, este videíto famoso que se hizo de, de, de Cromlin cuando le contesta a la senadora ¿no? Que, que, la, que el aborto es una opción, que en los países donde el aborto es legal hace muchos años se le da la opción a la mujer de decidir si quiere continuar un embarazo cuando se detecta una enfermedad incurable en el embrión o en el feto. Entonces... Eh, Hay avances, eh, digamos, respecto de la limitación de nuestros derechos muy grandes en esto, en esta, en esto que está en danza, ¿no? en esta opción, que se plantea como opción supuestamente para que no peligre el derecho al aborto, ¿no? y en realidad es al revés. Lo que nosotros estamos diciendo como campaña es que estas modificaciones lo que van a hacer es atentar contra la garantía y los derechos más básicos de las mujeres. Más que garantizarlas, ¿no? Así que bueno, nosotros seguimos exigiendo que, que el tratamiento y el dictamen por mayoría que salga el miércoles que viene, que es un día clave, el primero, eh, sea el dictamen que salió de diputados, ¿no? Así que y en esa pelea estamos. Si le hacen cambios, ¿volvería a diputados? Uh -huh. Sí, volvería a diputados. Lo que sucede también es sí, que bien. si un proyecto que se aprobó en diputados vuelve, no puede ser negado el proyecto en sí mismo, sino que diputados o insiste, digamos, en el proyecto que, que votó y dice, no, nosotros seguimos insistiendo con esto y debería volver a Senado, o aceptan las modificaciones del Senado y lo aprueban, digamos, eh, o se plantean un nuevo proyecto. Digamos, todos los escenarios son escenarios de trabas y dilaciones al de, a los derechos, inclusive el proyecto que salga, si es que sale con esas modificaciones, es una traba muy importante. Está el caso, por ejemplo, digamos, de la objeción personal e institucional en Chile lo que ha sucedido que no es aborto legal digamos como nosotras lo estamos planteando sino por causal digamos sí. Chile venía de el modelo de prohibición total y pasando al modelo que nosotras tenemos al día de hoy que es por causal Clínicas enteras se han declarado objetoras de conciencia, por, por lo tanto tenés, eh, en la gran mayoría de los lugares de Chile no se garantiza ese derecho consagrado, ¿no? Entonces, eh, es una traba muy importante, que nosotros lo veníamos denunciando ya, sí, sí. conforme esas clínicas salieron, y a la vez, porque tenés un, un dato que es clave, el 50% de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, digamos, pasibles de, de, de practicarse un aborto, eh, se atienden en obras sociales, el 35% en el Sistema Público de Salud y un 15% en las prepagas. La gran mayoría de las obras sociales trabajan con clínicas privadas, ¿sí? Trabajan con, digo, terciarizan algunos de los servicios, muy pocas tienen sus propias clínicas, las obras sociales. Por lo tanto estamos diciendo que el 50%, diríamos casi el más, ¿no? Si sumamos las que son prepagas, eh, Un cuánto, un 65% de las mujeres y personas con capacidad de gestar quedarían por fuera de la garantía del derecho, ¿no? Sí, Así que es, es muy grave lo que está pasando, no sé si me logré lo es, que es tremendo, voy a explicar. Es tremendo, sí. Eh, recordamos que en Chile, lo comentábamos al inicio, al finalizar una marcha por el aborto legal, decíamos, Chile tiene... Aborto por causales, lo que nosotros en 1921 Chile lo tuvo hace poquito tiempo, uh -huh. eh, apuñalaron a, a tres pibas eh, uh -huh. en, al finalizar la, la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito. Celeste, hay una embestida más violenta de la iglesia, no sé si ustedes lo están viendo así, eh, sacaron hace poquitos días un comunicado, la conferencia sí. episcopal argentina. Sí. Nosotros acabamos de sacar un, una declaración en apoyo a las compañeras chilenas, digamos, nosotras como campaña argentina somos coordinadora de la campaña 28 de septiembre, que es la campaña que lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Muy grave lo de Chile, tremendo, un sector de derecha, eh, de ultraderecha sí. chileno, que, que fueron y, y apuñalaron a las tres chicas que por suerte están muy bien. Eh, no, no, no tiene riesgo su vida ni nada, sí, me parece que digamos que hay uno, una ofensiva de la iglesia eh, inclusive digamos eh, qué sé yo, con todo el escándalo que fue lo de Albino eh, el martes eh, hoy el gobierno, o el miércoles, no me acuerdo dónde habló Albino, el miércoles es, creo que sí, hoy salió Macri a, a ratificar que iba a seguir trabajando en su gobierno, ¿no? inclusive con ese tipo de declaraciones eh, no hay tampoco reacción por parte del gobierno de decir, bueno, lo corro de, de, de la escena. Y un tipo con mucho vínculo y mucha relación, por supuesto, con, con la Iglesia Católica. Y sí, hay una ofensiva, pero también, yo te diría algo, nosotras, eh, nosotras digo, como Movimiento Feminista de Mujeres y de la campaña en particular... Eh, me parece que hay una reacción conforme y una acción contundente uh -huh. y sumamente significativa. nosotros por ejemplo, el martes pasado hicimos un pañuelazo a nivel federal que fue impactante, no sé si lograron ver sí. algunas imágenes. Eh, los niveles de solidar solidaridad, digamos, la marcha que hubo en Chile, vos destacás las pibas que por, su que por supuesto es importantísimo y salimos a denunciarlos pero fue en el contexto de una movilización en apoyo al aborto en Argentina, digamos, ¿no? Y también reclamando la garantía del aborto ahí. Entonces, estamos movilizadas, estamos unidas, estamos hermanadas, estamos luchando por nuestros derechos. Eh, lo que hemos logrado el 13, digamos, de un millón de personas en la calle y lo que vamos a lograr el 8, que vamos a hacer no solo 2 millones, sino que más, también es una muestra de, de nuestra fortaleza. Por supuesto estamos enfrentando a un poder como el de la Iglesia Católica que tiene dos mil años de, de historia y de, de, y de estar en el poder, ¿no? Y más en nuestro país donde también tienen un vínculo muy fuerte con el Estado. Nosotras como campaña estamos reclamando la separación de la Iglesia del Estado como consigna central. Cuando hablamos de Iglesia y se dice, bueno, Iglesia y Estado, asunto separado, ¿no? O separación de la Iglesia y del Estado es clave, porque quienes eh, tienen estas posiciones, no solamente tienen una posición moral, ideológica, sino que son financiados todos los días, ¿no? Eh, a veces eh, en algunas exposiciones preguntaban quiénes financiaban a las diferentes ONGs que, que apoyan el derecho al aborto, eh, significativo hubiera estado interesante que alguno responda, bueno, habría que preguntar quién financia la Iglesia Católica, quién financia la Fundación de Albino, ¿no? Que somos todos sí, y todas claro. con plata del Estado. Entonces, sí. inclusive, y, inclusive en cifras, porque la financiación que tiene la Iglesia Católica por parte del Estado no es pública. Esas ONGs, okay. qué sé yo, West, ¿no? que se les criticaba de dónde venía la plata, tienen todas las, las cuentas públicas en sus páginas, ¿no? No tienen nada que ocultar. Eh, yo pediría que, que, que den los números de cuánta es la financiación que tiene la iglesia católica que nunca la publica. sí, y en sintonía con, con el rol de la iglesia, bueno seguramente lo están discutiendo, lo están charlando, eh, salió en estos días la noticia de que los curas villeros eh, iban a abrir centros para contener eh, embarazadas de barrios humildes, ¿no? Bueno, sí, ya, se habló bastante, el padre Pepe, de, me parece que niveles de de hipocresía y de, y, de, y de falta de empatía completa, ¿no? Yo, no sé, y, Se, Celeste... Y el... hablar, ¿viste? Es como... Sí, me sí. No, lo puedo, no lo puedo digerir. Y decir, sí sí, sí, sí, sí. Es, Nos pasa es lo increíble. Mía. Y más eh, quienes laburamos con pibas de los barrios uh -huh. o, o que laburamos... Yo, que, yo siendo docente, ¿no? Eh, o quienes invitan todos los días ahí con las compañías de los barrios. La verdad que estoy diciendo esa... esa... Sarta de barbaridades es increíble, eh, pero bueno, eh, parece que va en consonancia con la línea de la iglesia sí, tal cual. Eh, y con sus posiciones antiderechos que la han tenido históricamente: desde ¿no? uh -huh. eh, limitar de el derecho a la educación sexual, al uso de métodos anticonceptivos, a, etcétera, etcétera, al, al, al derecho al placer y al goce. Sí. Eh, Sin duda, tal cual, y eh, nosotras vamos a seguir a, peleando. Me parece que sí, que hay una, una avanzada, pero porque hubo un gran triunfo, ¿no? Sí. Entonces eh, salieron también a, a reaccionar frente a eso. Pero bueno. Sí, ahora, todo ahora todo por esto, ejemplo, vamos. ellos exigen educación sexual... Ahí, por ahí, que jamás en su vida, digamos, era un asunto que no, no les importaba, digamos. No, no solo que no les importaba, sino se que fueron oponían, militantes perros en sí. contra de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2006, movilizaciones inmensas, editoriales de La Nación y de Clarín Bergoglio, saliendo a decir que queríamos, Bergoglio en persona, saliendo a decir que queríamos que que las y los adolescentes tengan sexo desenfrenado y que estábamos buscando más. Eh, muchísima oposición, ni que hablar cuando fue la ley de salud sexual y procreación de resp responsable con el reparto de métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, los discursos, digamos, este discurso que tiene Albino respecto del preservativo no sirve, los métodos anticonceptivos, es un discurso que tiene la Iglesia. Me acuerdo que en su momento, en provincia, creo que San, Santiago del Estero, El, el, el, uno de los curas principales de ahí, Santiago del Estero, daba las misas explicando en su momento, te estoy hablando cuando se empezaron a repartir los diu de manera gratuita, de que el diu era un elemento del demonio, nos contaban las compañeras, me acuerdo, en un encuentro de mujeres, ¿no? Entonces, inclusive las homilías, planteando cómo ciertos métodos anticonceptivos no había que usarlos, te estoy hablando de 2004, por ejemplo, ¿no? Eh me acuerdo que también por ese año, que se hizo el encuentro en Mendoza, eh, estaban las compañías del recién creado Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable repartiendo folletos y, y participantes que eran de la Iglesia Católica agarraron todos y los prendieron fuego en un aula, digamos. De ese tipo de gente estamos hablando. Tremendo, Entonces, tremendo. al día de hoy, te, te cuento anécdotas que se me vienen ahora a la cabeza, ¿no? ¿no? Bueno, Para graficar bueno. lo que, la, las acciones que tuvieron en su momento o me acuerdo, no sé, la exposición de León Ferrari, cuando entraron y la rompieron, ta, bla, bla. que al día de hoy estén diciendo que es necesaria la educación sexual, bueno, es un triunfo nuestro, ¿no? Mm. Hay que pensarlo de esa manera. Sí, <risa> es un bueno. triunfo de esta lucha también que plantea educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Celeste, eh, pero el... bueno, a la vez, como un, un, una, una posición muy hipócrita porque les, los conocemos y sabemos quiénes son, ¿no? Sí, obvio. El primero que se da dictamen, me imagino que eh, también va a haber una movilización ahí para presionar y que, se, que, que podamos el 8 estar ahí esperando a que sea ley el proyecto de la campaña, ¿no? Totalmente. Sí es importante saber que el, el primero es un momento clave porque vamos a ver qué tipo de dictamen salen de minoría o de mayoría. Porque ahí, ahí sabemos si vuelve, sale. digamos, a diputados o se vota en el Senado. No, es, eso se vota directamente en el Senado, no se define en comisiones. O sea, el primero, lo que, se, lo que vamos a tener es la definición de qué tipo de dictamen se va a tratar en el Senado. ¿De qué se vota en el Senado? Exactamente. Entonces, el, eh, ¿qué presenta la, la, el plenario de comisiones para que se debate en el Senado? Puede ser el proyecto que vino de diputados, puede ser este proyecto con modificaciones, o puede ser uno por mayoría y uno por minoría, no sé claro. si me explico eso? Sí, sí, sí. Eso es lo que va a estar en danza en esta semana. Si sale un solo dictamen, porque acuérdense que en diputados salió un solo dictamen, el que terminó votándose y uno que estaba en contra. ¿No? que en definitiva no era dictamen, porque en realidad decía que estaba en contra de que se vote. Cuando había más de 10 proyectos, ¿por qué se hizo eso? Bueno, para tratar de concentrar y de ganar todos los votos posibles. Eh, esa es la intención también en Senado, digamos, que todos los proyectos, que todos los que votan voten el mismo dictamen, ¿no? Claro, para no dividir. Pero bueno, al estar en danza esta opción, se está complicando todo un poco. Claro, y, y si en Senado se vota un dictamen distinto al que vino a diputados, no tendríamos ley el 8, sino que el 8 se votaría eso y volvería a diputados esa discusión. Sí, esperemos que no. No, claro, no. no, obvio, estamos todas eh, rogando que no y muy Bien. convencidas de que va a salir, pero bueno, esta, hoy nos levantamos con... Sí, sí, hay que con... pensar todas las posibilidades y salir a denunciarlas también, ¿no? Nosotras no solo que queremos que el primero salga el dictamen que se votó en diputados, sino que queremos que el 8 haya ley. Y así vamos a estar exigiendo en la calle. Y ya demostramos que somos no solo un millón, sino que vamos a ser muchísimos más. Y eh, yo ahí les diría a los senadores y senadoras que respeten la voluntad del pueblo, ¿no? Movilizado y en la calle. Sin duda, Celeste, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vemos el primero, sin duda, ahí en la calle. Y el 8, y en y la el calle 8. todo el tiempo. Les mando un beso, chicas. Un beso enorme. Un beso. Adiós. Chau. Pasaba Celeste McDougall, docente e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ...el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos... 40 de la mañana, en este enredando las mañanas, valga la redundancia, para irnos a la comunicación con Romina del Pla, diputada por el Frente de Izquierda, que presentó un proyecto para que se anulen todos los convenios con la Fundación CONIN de Abel Albino, luego de las declaraciones en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Hola Romina, te damos acá la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos consultarte sobre este proyecto eh, que has presentado y qué repercusión ha tenido. Bueno, mira, en primer lugar ha tenido gran repercusión porque eh, justamente creo que la mayoría de, de, de la población estaba esperando, todo un sector que escuchó las, las declaraciones de Conin, de, de Albino, estaba esperando algún tipo de reacción, ¿no? Entonces ha tenido una repercusión muy positiva porque es una, una verdadera vergüenza que, que fundaciones de este tipo estén recibiendo eh, cientos de millones de pesos del Estado para una asistencia social que está totalmente tercerizada y que además eh, uno se puede ir dando cuenta más o menos los objetivos que, que persiguen, ¿no? Porque eh, es falso que, que la Fundación CONIN se dedique a, a combatir la desnutrición infantil. Ya nos damos cuenta que este si la educación a las madres entre comillas que plantea este, esta fundación va en la línea de lo de Albino, es claro que lo que hacen es desinformar, este deformar la realidad y en este sentido no no no hay combate alguno a la desnutrición, entonces acá Si el Estado quiere combatir la desnutrición y la pobreza, lo que tiene que hacer es combatir la desocupación, es generar trabajos genuinos, aumentar los salarios para que nadie gane por abajo de la línea de pobreza, y es construir jardines de infantes este, y, y centros de, de educación de la primera infancia, que sean centros de educación, ¿no? de contención de la primera infancia. Entonces, eh, acá hay que terminar con esta tercerización, y nos podemos dejar en manos del Opus Dei, y de estos sectores completamente retrógrados, nada que tenga que ver ni con la niñez, ni con las mujeres, ni con las personas gestantes. Eh, Romina, para quien desconoce, ¿cuáles son los proyectos concretamente, los convenios que eh, el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias tiene con la Fundación CONIN? Promocionada bueno, por eh, la Nata, ¿no? Recordemos hace no mucho tiempo, por la Nata, por Mirta LeGrand y otros popes sí, por de la supuesto, televisión. Desde, desde que ganó el gobierno de Cambiemos ha habido eh, un, digamos, un... Eh, un, un ascenso de esta, de esta fundación, que es una fundación ligada al Opus Dei, eh, es más, eh, en Chile están ligados al verbo internado, que es un sector ultraderechista de la Iglesia Católica, y en este momento los convenios que tienen son convenios de, de asistencia, eh, de, de, de educación, eh, de algunos programas que llevan adelante en diversas provincias, entonces tienen convenios con el, con el Ministerio de Educación de la Nación, este, con el Ministerio de Desarrollo Social, y tienen convenios a su vez con, con, con gobiernos provinciales, en tres o cuatro provincias por lo menos. Entonces el argumento es que lo que hacen es este, desarrollar en algunas regiones este, estos programas de este, combate a la desnutrición infantil a, par, a través de la educación a las madres. Mm. Este, bueno, son todo lo que, lo que venía denunciando antes, ¿no? Este, con estos criterios ya no podemos ir dando cuenta de qué tipo de educación imparten, retrógrada, Este, a las madres generalmente no les enseñan ni, ni sobre educación sexual, ni sobre cuidados este, reproductivos eh, Y ya te das cuenta que la idea de la educación a la madre es ya un concepto de por sí completamente, este, completamente patriarcal, completamente misógina ¿no? Romina, ya que estás hablando de la educación, te preguntamos por, este, bueno, ¿sabes? se convocó hace, ayer en... Para provincia un paro de 72 horas en no inicio de clases, ¿por qué no hubo una mesa eh, y una nueva oferta salarial para sí, los docentes? Sí, es, estas 72 horas en inicio en realidad estaban votadas ya desde, desde, este, desde antes del receso, porque ya se veía que no iba a haber este, acuerdo, se venía perfilando cuál podía ser una, una nueva oferta que era este, tan, tan, tan insuficiente como en las anteriores y en este sentido eh, lo, que, lo que se ha hecho es anunciar el paro ayer. Nosotros ahora en La Matanza, por ejemplo, estamos en Asamblea no solo para ratificar el paro, sino para rechazar cualquier intento de conciliación obligatoria, cualquier maniobra de este tipo. Este, y estamos organizando las medidas porque efectivamente aquí el gobierno... Este, no ha parado de, de armar provocaciones, ¿no? Entonces, este, en, en ese sentido, eh, mientras no solo no cumple la ley de paritaria, está atacando la educación técnica, está atacando a los equipos de orientación escolar, está atacando a los bachilleratos de adultos, este, a la infraestructura escolar. Entonces tenemos un paquetazo integra integral de desmantelamiento de la educación pública de la mano de un gobierno que es un gobierno este, que, que es, eh, digamos el gobierno acusado de los aportes truchos, ¿no?, a la campaña, entonces un gobierno delictivo, eh, no tienen ninguna autoridad ni para cuestionar a los docentes, ni para cuestionar a los trabajadores, entonces acá lo que tenemos que, que, que desenvolver es una verdadera política de defensa de la educación pública que por supuesto pasa por, este, por, por no permitir estos planes de ajuste de la educación, ¿no? Romina, para cerrar, ¿cuál es el camino eh, legislativo que sigue el proyecto que presentaron... Bueno, ahora hay que esperar a ver cuáles son los este los dictámenes que van a eh, le, le, las, las las van a mandar, pero este vamos a insistir muy fuertemente porque efectivamente no podemos dejar que, que esta gente Este, siga metiendo la mano sobre nuestras niñas y sobre nuestras mujeres. ¿no? Sin duda, seguiremos de cerca entonces el camino en las comisiones que siga el proyecto que presentaron para que se deroguen todos los convenios con la Fundación CONIN. Te mandamos un beso grande y gracias por esta comunicación. Muchas gracias a vos. Adiós. Pasaba Romina del PLA, eh, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, entonces hablando del de proyecto de ley que presentaron y del paro docente en la provincia de Buenos Aires por 72 horas a partir del lunes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que voy a. Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Eh, podés tomarte una ¿Quién le cree? <risa> ¿Quién <risa> unas a ver, vos le crees a TVL que no va a hablar. Yo no dije que, que no voy a hablar, yo dije. Voy a intentar Porque no hablar que... demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras suelen más. Sí, pero cada palabra me duele, sinceramente. Te duelen las palabras. te duelen las palabras. Le duelen las palabras. Duelen poeta, las palabras? Duelen las palabras? <risa> hay <risa> palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntamela para, para los sobrecitos de azúcar. Que sí. eh, eh, cuando nos hagan hacer una sí. campaña la ponemos como para, un, para un separador. Hay esa, palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Si hay, duelen las palabras Fernando Tebele esta mañana de poesía. Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos la mañana en estos minutos finales del Enredando las Mañanas desde aquí, desde los estudios de Melacatrava les dejamos invitaciones a quienes están lamentablemente en Capital Federal vamos a, prometemos siempre esa agenda más federal, también tomarla desde aquí, desde la Capital Pero en este caso, el sábado que viene, no mañana, sino el 4 de agosto, a partir de las 13 horas en la Plaza Irala, acá en el barrio de La Boca, se va a hacer un festival eh, en el marco de exigir justicia para Lucas Cabello, eh, pibe baleado, acribillado por la policía metropolitana en el 2000 14, si yo no recuerdo mal, acá en La Boca, cuando iba a comprar un sánduche con su hijita ahí cerca de su casa. Así que este año empieza el juicio contra los policías, el policía que eh, le disparó y empezamos a instalarlo temprano. Este sábado vamos a estar ahí en la Plaza Hidalgo, acá en el barrio de La Boca. Y el domingo 5 de agosto se va a realizar una caravana verde. Con salir y llegar al Congreso de la Nación, radio abierta, bueno, obviamente si es caravana, nada, todos los tipos de transporte que podamos eh, ir, eh, va a ser a las 11 de la mañana, así que bueno, también nos seguimos preparando y agitando, bueno, recién hablábamos con Celeste, la importancia de de no perder el eje hacia el 8, ¿no? Sí, contamos que la caravana va a tener 8 postas donde se va a ir eh, parando 8 razones para que el 8... Salga eh, la ley, que tengamos ley eh, por el aborto legal, seguro y gratuito. Estuvimos escuchando hoy el nuevo disco del Indio, temas del nuevo disco, el Ruiz Señor, el amor y la muerte. Que está en la calle ya hoy, vamos a ir corriendo a adquirirlo al terminar este enredando las medias Yo Pero por lo no menos deja. Los, los, los contagié en el fanatismo por el Indio Solari. Nos, nos estamos despidiendo de este Enredando las Mañanas de Viernes. Nos volvemos a escuchar nosotros y nosotras en 15 días, pero el lunes vuelve este Enredando las Mañanas. Ya me pierdo desde qué provincia, desde qué radio, pero ahí va a haber compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos haciendo esto, el, informa el informativo enredado de la Red de Medios Alternativos. Nos vamos. Esto fue todo por hoy. Le agradecemos a Pablo Barata ahí en Los Controles, que hoy no le escucharon la voz, pero ahí estuvo, ¿eh? aunque ustedes no lo escucharon. Nos vemos el lunes próximo. de ciertas para ser verdad ya sé se deshoja con el espir al entre los muertos sin alma la garganta. Así que voy a. Oh, pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Eh, este... ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? <risa> ¿Quién ¿Quién le... A ver, ¿vos le crees a TVL que no va a hablar? Claro. Yo no eh... dije que no voy a hablar, yo dije Voy a intentar Porque, no hablar demasiado. Tomar, eh, Sí, pero cada palabra me duele, sinceramente. Eh, este, te duelen las palabras, ¿Estás duelen un poeta las palabras? Hoy. le duelen las palabras. <risa> hay <risa> palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para, para los sobrecitos de azúcar. Sí. Eh, eh, cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. Para un, para un separador. Hay esa, palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, eh, ahí. es para Me duelen un las palabras, Fernando, te esta mañana de poesía. Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos